Throat He hungers in his secret dreams The heart and of cruel machines Lover is not what you see But you will not leave a note At last a 1998 show The situation tragedy Grand office slick with soap Clip hangers with no hope The water the gallery, the flooded gallery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 noches a toda la gente que te has sintiendo Esta noche, eh, jueves 8 de marzo del año 2016 Buenas noches a toda la gente que te has sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca eh, Esa emisora libre de Ubeu que emite en el 107.3 la frecuencia modulada O a lo mejor también estáis sintiéndolo a través del ww.radiocuca.org, la nuestra emisión en digital. En caso de que no sea 8 de marzo, ya de 2016 eh, y que bueno pues pueden ser varias, varias cosas varias cosas puede ser que te hayas sintiendo este programa en diferido ¿eh? que no te hayas sintiéndolo en directo eso puede ser a lo mejor porque te hayas sintiendo la radio cuca, la radio cuca al 107.3 la frecuencia modulada al www.radiocuca.org y te ha sonado programación en diferido cosa que sucede todo el tiempo que no está sonando programación en directo en esta emisora en Radio Cuca o también también puede también podría suceder que bueno pues que estuvieras navegando a través de www.archive.org y descargar es el podcast de este programa el ¿Eh? podcast perdón no no se dice podcast se dice poscas ¿eh? descargar es el podcast de este programa en archivo.org sea sí, como sea de cualquiera de todas esas maneras que te tuve contando hasta ahora Sigue como sea de la manera que tengas accedido a esto, esta noche, o esa mañana, o lo que sea, lo que estás sintiendo, y anedonia, estás sintiendo, falar al anedónico miserable. Un anedónico miserable, eh, que esta noche, pues, eh, pregúntase, si, ¿eh? Si alguna vez los os sentientes, la os sentencia, eh a eso de intentar hacer un castillo de naipes. Seguramente que sí, porque bueno, hay una cosina que todo el mundo alguna vez probó a intentar hacerlo, ¿hm? Y una cuestión difícil, la dificultad del castillo de naipes tan que ese ese castillo, esa construcción, que faes con con ...poniendo una carta enriba de otra y apoyándose unas cartas en las otras... ...la dificultad está en que, que no caiga. ¿m? En que ese castillo que estás construyendo nunca caiga. No se utiliza ningún tipo de argamasa, ¿eh? Sencillamente las cartas en sí si mes mes... ...van colocándose una enriba de la otra... que es muy difícil, es muy difícil. Luego la cuestión es por un lado llegar arriba, por un lado construirlo en sí mismo, agotarles 40 cartes. Todavía es más difícil si lo haces con una baraja francesa, porque entonces ya no son 40, son 52, ¿no? Tela, bueno, pues hacerse con 52. Una cosa y llegar arriba y otra cosa y que aquellos se mantengan pie. no sé cuánto tiempo porque panriba un castillo de cartes no tiene ninguna finalidad no tiene una finalidad distinta de del mero entretenimiento de entretenerse mientras mientras estás haciéndolo no mientras estás juntando esos cartes mientras estás poniéndoles unas enriba dos tres no tiene otra finalidad no y que digas tú qué que construir este castillo de naipes hasta arriba, porque cuando llegue arriba del todo, eh, bueno, pues este castillo va a servirme para para X, ¿eh? para X o para o para lo que sea. Y, y verdad no, no tiene ningún no tiene ninguna finalidad. Eh, Yo un poquillo como lo de hacer pasatiempos, hacer ¿eh? pasatiempos puede tener alguna finalidad, hacer autodefinidos, hacer sudocus, hacer crucigramas, puede ser una actividad fallaiza para bueno, pa, pa personas, por ejemplo, que te han sufriendo deterioro cognitivo o que quieran evitar que llegue si, eh, ese deterioro cognitivo. Bueno, sí, para pa eso pueden ser útiles. Hombre, hacer un castillo de, de naipes... También puede tener utilidad para una persona que, bueno, pues que tenga algún tipo de problema de movilidad. Especialmente de, del movimiento fino. Porque fa falta mucha finura. ¿eh? falta mucha finura para pa ir para ir pegando esos escartes. ¿eh? Para ir juntándoles. ¿eh? Para ir haciendo montoneros. Para ir levantando pisos. ¿eh? Para ir levantando pisos para arriba. Y es curioso, y es curioso, porque, porque sí, ¿eh? sí, sí que, sí que aunque de algunas veces muy escases, puede tener de algún sentido y de alguna finalidad, las más de las veces que, que cualquiera fa un castillo de, de naipes no tiene más finalidad que la de pasar el rato, ¿eh? un rato pequeño. A lo mejor pueden ser personas que, bueno, pues, que por ...por su perfil motivacional... ...por la manera en la que se motivan... ...tienen falta de... de conseguir... ¿eh? ...de conseguir llegar... A, ...al objetivo que se plantea... ...siempre tienen necesidad de... ¿eh? ...de algamar el objetivo... ...y al fin y al cabo... ...bueno, pues conseguir... ...terminar un castillo de... ¿eh? castillo de naipes... deja de ser un reto... ¿eh? ...muchas, muchas personas... Planteenlo, como, ...planteenlo a sí mismos como un reto... Eh, ...yo cuido que con, construí un castillo de naipes... Eh, ...desde muchos años... ...cuando ya era niño, sí, planteábame el, el reto de... de conseguir faceres ese castillo... ...de completarlo, de subir los pisos hasta arriba... ...lo que ocurre que, bueno, pues ya hay mucho tiempo que... ...a lo mejor no, no tengo... Eh, ...no tengo, o bien no tengo necesidad... Algamar objetivos, o, o, o ni siquiera mm, soy capaz de empeñar el esfuerzo que, que supone alcanzar esos objetivos, entre ellos el, el construir un de esos castillos de, de Nepes. Al cuarzo me que cuando yo era, eh, bueno, pues cuando yo era pequeño y cuando todavía tenía interés en, en construir esos castillos, a mí no se me daba bien. nunca se me dieron muy bien ningún tipo de actividades manuales ¿eh? de la misma manera que, que digamos que el, el coco ¿eh? no se me, las cosas que tenían que ver con el coco no se me daban mal que si estudiar, que si leer, que si razonar estas cosas que realmente tampoco llegue que valgan para pa muchas cosas, no, no, no valen para muchas cosas Tú construyes un castillo de naipes hasta arriba y la gente por puro dite. Eh, un balón desde unos cuantos metros, desde 8 10 metros, a una canasta y metulos, meteslo los 10 metros lo dentro y la gente por mirate. Pero razones eh, de algún tipo de secuencia lógica. ...y bueno, pues pues quédate con... a ah, qué bien, fíjese esto, ¿no? Ya está ta, tampoco hay una cosa que se, que se... ...que se valore demasiado... ...entonces yo, aunque se me daba mal... ...quería construir el castillo de, de Naipes... ...igual que muchas veces quise hacer otras cosas... ...nunca se me dieron especialmente bien... ...pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Yo como no llegué ni siquiera a pasar de, del primer piso... pues bueno, y ya que lo que lo que se me daba mejor y era hacerles las cosas de cabeza, ocurrióseme que a lo mejor lo que necesitaba era eh, poner algún tipo de cimiento, cimentar de alguna manera el, el, la construcción del castillo y poner unos cuantos naipes eh, eh, embaixo, en baixo eh, tirados de cara, en arriba la... Arriba la mesa, al suelo, lo que fuera la superficie na que que construía, na que hacía, la que tentaba construir el castillo, ponía una serie de naipes que sirvieran de de sujeción a los otros naipes, los que deben a formar el primer piso, y bueno, pues era un castilleño que que yo pienso que que llegara así muy muy extraño porque supongo que la mayoría de la gente, por lo menos los que se ven los libros y y la tele y las películas y demás, no suelen tener ningún tipo de cimentación cincmentación, era cincmentación de la de hacer un furacú furaco en el en el suelo, la superficie y asentarlo en las cartas en el furaco, pero bueno, venía a ser una cosa parecida porque que lo que hacía allí era asentar lo que ya era el canto de, de los cartes en, en, en, entre otros dos cartes en la pequeña ranura ¿eh? que quedaba entre los dos cartes que que estaban que de cara contra contra el suelo y de esa manera así conseguía de vez en cuando hacer un castillo de, de naipes que llegaba hasta arriba que ya lo que pasa que después topaba con el segundo problema de, del castillo de de Naipes que ya era conseguir que, que se quedara que se quedara ahí de pie en el sitio no conseguir bueno relativo porque en realidad cuando construyes un castillo de Naipes tampoco luego tienes nada que hacer pudiste hacer eh, mientras lo construyes mientras lo levantabes podías intentar hacerlo lo mejor posible para que después aguantase Pero una vez que ya está levantado, tampoco ya que pudieras hacer ninguna cosa para pa evitar que cayera, ¿no? Eh, los edificios, los castillos de, de Naipes son increíblemente frágiles, ¿eh? increíblemente frágiles. Porque, demos cuenta, la, la poca superficie, el escasísimo eh, volumen de, de materia, de materia, ¿eh? eh que sirve para construir bueno, pues un volumen mucho mayor que el edificio entero. Un volumen mucho mayor si tenemos en cuenta el, el aire, el vacío, no hay vacío, está lleno de aire, ¿eh? que hay en. que hay en medio entre los.. entre los naipes, entre los cartes. ¿eh? Un vacío, un vacío, una cantidad de vacío importante que, yo qué sé, pues que debe decir, duplica, ¿no? mucho más, multiplica por, por mucho lo que hay el volumen. El, el volumen específico de, de los ladrillos que empleaste este construir o sea les, les cartes que encima son un material muy frágil un material muy frágil cartes los naipes son de son de cartón siquiera de un cartón eh, rígido resistente no no para nada un, un cartón un cartón flexible eh, débil mucha gente de fecho para pa intentar construir el, el castillo que no queja, lo que hacían era eh, ahuecar un poco las cartas, un poco cada naipe... hacerles un poco curvos que no fueran tan llanes y, y de esa manera allí como conseguían que se mantuviera que se mantuviera en pie. Pero de esas maneras tenían el mismo problema porque cuando llegaba arriba eh, qué qué hacías con qué con, con ese con ese castillo que ya estaba arriba cómo podías ¿Eh? ¿Cómo podéis hacer tú para pa evitar que, que aquello se se derrumbare? ¿Eh? Un poquillo, un poqueñin difícil, ¿no? Me parece a mí, un, me parece a mí una una un labor eh, difícil o a lo mejor incluso imposible de, de llevar a de llevar a cabo. ¿eh? Pienso yo que igual era imposible de llevar a cabo, porque El castillo, una vez que lo termines, es tan increíblemente frágil que puede caer por muchos motivos. Hay un juego, ¿eh? que a lo mejor si sois aficionados a esto de construir castillos de, de naipes, a lo mejor practicasteis alguna vez. Y es un, un juego que consiste en, una vez te ha construido el castillo, de ir quitando naipes, ¿eh? intentando de ir quitarlos de por medio, poco a poco. ¿eh? ...y que el equilibrio que en el que se mantienen los demás... ...el equilibrio que conseguiste, un equilibrio siempre precario... ...que conseguiste al construir el castillo... ...pues sella abondo como para mantener el, la edificación completa erguida ...pese a que tú quites una carta. hombre ¿Mm? <ríe> extremadamente difícil... ...y normalmente el equilibrio queda tan, tan, tan precario... ...que no dura mucho tiempo... ...ese castillo... ...bueno, hay veces que parece que sí... ...o por lo menos tengo lo visto... ...en de algunos vídeos, en de algunas... ¿eh? ...en algunas pelis y tal... ...que ah, mira que del castillo... claro las pelis igual son... ...una mera fantasía... ¿eh? ...una mera fantasía y... ...la verdad que en cuanto... ...quites una una carta... ...un ladrillo de esa precaria construcción... ...va todo abajo... ¿eh? ...va todo abajo... Muchas veces puede A ver, les más de las veces Cae todo en antes de Llegar arriba ¿eh? Eh, Y es muy difícil conseguir que llegue arriba Y cae antes de llegar arriba En ese momento solo te queda o Volver a empezar a construir O, o desistir ¿eh? O desistir Ocurre que una vez que ya está está arriba Pues eso, pues puedes decir Venga, qué feo ahora Sencillamente espero a, a que caiga Eh, saco intento sacar un intento sacar un, eh, intento sacar un naipi. a ver qué lo que pasa normalmente derrumba eh. normalmente el castillo cuando hay falta un eh, cuando hay falta un elemento o se ya colsilla, además silla más porque yo, eh, hombre si llega el piso de abajo lógicamente con mucha más facilidad pero bueno yo me fácil que se derrumbe igual aunque sea incluso de arriba porque con que se derrumbe ¿Eh? Un, un solo naipe con que se derrumbe normalmente ya llega bondo como para genera fuerza bonda como para que como para que caigan todos los todos los demás eh, sí la verdad que la verdad que sí eh, puedes decidir una vez que está una vez que está eh, levantado y, y si nunca es pues pues ir haciendo tú porque caiga pegar un, un, un soplo eh, Un soplo, un sencillo, un soplo sirve para pa derribar el castillo, ¿eh? Esa fuerza que viene afuera sirve para derribar el castillo. Hay los que, que experimenten a ver cuál es el mínimo necesario, ¿eh? No con cuál es el mínimo soplo necesario, sino que a lo mejor sencillamente con falar, ¿eh? Cuando decirme que acabé ese aire que, que sales por la boca cuando dices meca, acabé, construíelo, y abondo como para qué. ¿eh? ...como para tirarlo... Eh, ...puede ser abondo para, para tirarlo a lo mejor... ...pues un, un sonido, la vibración de un sonido cualquiera... ¿Eh? Hay, ...hay otro experimento guapo... ...que poner, ponerlo cerca de, de un bafle... ...un altavoz... ...y tir ir poco a poco subiendo eh, eh, la intensidad del, del sonido... ...claro, cuando subes la, la intensidad del sonido... ...el aire va vibrando... ¿Eh? sonido no y otro que que interpretación que la interpretación con los objetos damos a al aire que vibra físicamente y y aire vibrando como vamos subiendo vibración hasta que esa mera vibración y y abondo como papá como patiralo igual estáis pensando que coño pasa esta noche al nezdoni miserable que está venga a dar la vara con con los castillos de de naipes Pues no es que me pase nada en especial, pero igual, sencillamente, lo que pienso es que en muchas ocasiones ¿eh? Eh, el castillo de Naipes... Y una metáfora muy guapa de la vida, no hay una cosa que, que se me haya ocurrido a mí, que, que pueda decir nadie joder, que ese sudo y el arredónico miserable, que, que metáforas más más profundas y quién quien algamar y tal. <risa> obviamente, obviamente no, obviamente esta metáfora ya está muy utilizada y ya está muy manida, ¿eh? hacer castillo de naipes que... ¿eh? Que puede resultar grandioso, puede resultar... Bueno, pues un castillo que sube... ¿Cuántos pisos suben los castillos de naipes? Cuatro, bueno... ¿eh? Pero que tiene una fragilidad ¿eh? tan tremenda que un solo elemento de los que lo construye ¿eh? puede ser, de esas veces, elemento y puede ser abondo como para que se derrumbe. Bueno, pues... Pues digamos que, que yo estoy viviendo situaciones de esas, ¿no?, en las que desaparece un elemento y compruebes que lo que igual pensabas es que hieren cosas, bueno, mayor construyes. ¿sí? Nunca tuve, a ver, yo soy pesimista por naturaleza, entonces yo siempre pienso ¿eh? que todo es susceptible de, de derrumbarse, ¿sí? supongo que prefiero esa metáfora que la de la botella medio llena, medio vacía ¿eh? la misma botella vamos a utilizar la metáfora del edificio ¿eh? cualquier persona pues optimista perdón, ver un edificio y dirá bueno, está sólido ¿eh? perfectamente construido un obrero de la construcción puede terminar el edificio ¿eh? puede terminar de de llenar los ladrillos, de, ¿eh? de pegarlos con la con la argamasa, eh, pues cargarles paredes, pues pintarles, ¿eh? pues echar la solera, pues poner encima pavimento o el que sea, y pues decir, bueno, pues acabé, ¿eh? estillé ¿eh? el resultado del mi trabajo, ¿m? partiendo de, de la nada, partiendo de. De, de, de meros piezas de meros ¿eh? ladrillos cocidos ¿m? mira conseguí crear esto quitar un edificio yo soy más de los que cuando se acaba el edificio ¿eh? miro y digo bueno pues sala ya otro otro otro candidato es corrompase eh, en antes o después va va a corromperse Sí Yo una metáfora un poquito más Más elaborada si quieres que la de la botella Medio llena, medio vacía Pero a mí gusta más, gusta además las metáforas de, ¿eh? de Del obrero optimista diciendo Mira lo que hice con los mis hermanos ¿eh? Mira lo que creí Mira lo que levanté Y la del que está diciendo ya está, Para que para que caiga otra vez ¿eh? Para que caiga Para que lo que ahora Lo que al principio hieren materiales Seportaos y ahora hay un edificio dentro de, de unos años ella sencillamente escombro ¿eh? nada más que nada más que escombro bueno pues ni otra manera de de verlo ¿eh? no ambos bueno pues ahora estoy ¿eh? estoy siendo perfectamente consciente aunque ya era que efectivamente cuando en un castillo de, de naipes eh, falta una carta ¿eh? A lo mayor cuando hacemos ese ejercicio de, ¿eh? de venga, voy a quitar esta carta. El castillo aguanta, aguanta un poco, aguanta un tiempo, pero va, va a acabar cayendo, va a acabar cayendo. El, la, el, el tiempo que tarda en caer, bueno, pues va a depender del, del observador, ¿no? Más o menos con la manera en la que los seres humanos percibimos el, el tiempo. Pues el castillo normalmente cae enseguida, cae en en, en, en fragmentos de, de segundo. ¿eh? No sé si tardará un segundo en en caer. como muchos si si vemos que apila por un lado mientras va apilando y cae, no, pues igual pasa el, el segundo completo. ¿eh? Claro, eso ve en nosotros que la nuestra percepción del, del tiempo y, y así de esa manera. si el que estuviera observando fuera un observador que percibiese el tiempo de otra manera que lo que imaginé un observador ¿eh? un ser eh, que todo su ciclo de vida un ciclo de vida más que fuera bueno vamos a poner semellante al, al nuestro ¿eh? en principio todo <coughs> todo ser vivo pues bueno pues eh, manifiesta ese sí ciclo De nacimiento, crecimiento eh, Reproducción y muerte Ese ¿eh? ciclo tan triste Que, ¿eh? que tradicionalmente nos enseñaban en la escuela Para definir un, un ser vivo Aquel que nace, cree, reproduce y muere ¿eh? Vaya triste no Vaya mierda de, de vida Vaya mierda de vida lo de Un ser vivo que no más Viva que nomás para pa, pa eso ¿eh? Para pa nacer Para pa, pa crecer Para reproducirse y, y para morrer vaya mierda de vida no al final no sé habrá los que digan sí efectivamente y eso habrá los que digan eso de no somos más que la herramienta de los nuestros genes para pa perpetuarse hombre la mía esperanza de ¿eh? que seamos de algo más y que la vida no se sé, ¿eh? no se sé, llegue a eso de nacer crecer reproducir y morrer Tengo la esperanza de que no sea ella Sina, pero no tengo ningún motivo para para pensar que no es ella, eh, para pensar que no sea ella, no tengo ningún motivo para pensar que, que el castillo de Naipes, eh, veámoslo con la percepción del tiempo que tenemos nosotros o lo veamos con la percepción del tiempo que tengo un ser que también nace, crece, se reproduce y muerra, pero a lo mejor en un solo, en un solo minuto, ¿eh? Entonces es el en del castillo de Naipes que lleva un segundo, bueno, pues lleve una porción importante, una sex, como se dice? Sexagésimo, no, una parte. Me parece que se dice así, no lo sé, no soy yo muy, no estoy muy puesto en la, en la notación o ¿no? como se diga. De, de los de los ordinales ¿eh? no estoy muy puesto en ello pero bueno supongamos que sí que bueno pues que va a ser un periodo grande de la subida pero va va a corromperse al final va a corromperse la única diferencia y es que el ya está viendo cómo se corrompa y para ¿eh? para el ser que tiene una percepción del tiempo más más larga pues va va a corromperse más deprisa no va a tener casi tiempo para para ...para pescancías... Eh, de coño estaba entero... ...y mira ahora están todos los nepes en suelo... ¿eh? ...tanto retorcidos por ahí... ...desgraciadamente... ...desgraciadamente se oye una... ...una metáfora... ...una metáfora de, de muchas situaciones... ...de muchas situaciones vitales... ...en las que falta un elemento... ¿eh? ...y sencillamente... ...con que falte ese elemento... ...ya va todo a tomar... ...por saco... ...de una manera o de otra... ¿eh? En fin, parece bien, ¿no? Igual a vosotros no os parece sí, ¿no? Oye, oye, no os parece sí, si me impide deciros que sigues sintiendo Radio gracha Radio cuca al 107.3 de la frecuencia modulada y en www .org. Si es sintiendo anedonia Sigue sintiendo al anedónico miserable ¿Pensáis alguna vez en la calidad comunicativa? Sí, bueno, es un concepto un tanto extraño, ¿no? Normalmente la gente no se para a pensar en la calidad comunicativa. Por embargo, afecta a todos. ¿no? Afecta a todos la calidad comunicativa de las personas que, que intenten comunicarse con, con nosotros o O, bueno, intent transmitirnos algún tipo de, de mensaje. Nosotros, igual, nos prescancemos o no nos paramos a, a pensar. Supongo que si todos nos parásemos a pensar, intentaríamos aplicar una calidad comunicativa eh, lo mejor posible, ¿no? Porque supongo que cuando queremos comunicar, la intención que tenemos es la de transmitir ideas. Claro, la comunicación. Intervienen muchos factores, ¿no? Que si emisores, que si receptores, que si mensajes, que si información verbal, no verbal, para verbal incluso. ¿eh? Y claro, con ella transmiten muchas cosas. El mensaje no es necesariamente aquello que se ¿eh? que se que se transmite falando el mensaje oral, la información oral o escrito, lo que sea, pero casi todo y ¿Eh? Casi tú más interesado en hablar de lo que es la, la comunicación oral ¿eh? La comunicación oral, lo que se transmite con ella Oye, Lógico pensar que a lo mejor lo que se transmite con la, ¿eh? con la mera eh, comunicación oral No hay nada diferente de lo que se transmitiría con la comunicación por escrito Si es lo mismo que una persona cualquiera Nos dice realmente. Se dijera, se pusiera por escrito un, un papel. Bueno, pues a lo mejor ¿no? resultarías el mismo mensaje. Pero no, no, no. Ya sí, no, ya si sí, no. En el papel escrito podemos ver lo que es el, el mensaje en un bruto que se quiere transmitir. O me lleva verdad que pueda haber otro tipo de, ¿eh? de información que afecte al mensaje. ...el color del papel... ...en el que está escrito... ...el, el tipo de letra... ...eh... ...sí más grande, más pequeño... ...mira y más ...vamos a suponer que... ...pues lees un, un... libro cualquiera... ...pero leéis varias... ¿eh? ...ediciones diferentes... ...unas ediciones... ...riques... ...eh... ...en dura ...en papel de... gramaje grueso... ...eh... quietra, grande, clara entonces es bueno pues no está transmitiendo nada más lo que lo que decía esa persona vamos a suponer vamos a poner cumbres borrascosas ¿eh? de Emily Bronte o ¿no? como se pronuncia que yo no sé pronunciar ese nombre ni en ese apellido pero bueno ¿eh? me imagino que más o menos casi todos conoceréis ese libro, ya escollillo uno que, que no fuera de estos raros que me gustan a mí ...porque podía teneros dicho... ...bueno pues... ...vamos a imaginar el, el instante Aleph... De, ...de Greger... Nada más, ...si debe tener... ...porque se si dice supongo que sí si tendrá... ...exclusividad... La, ...la editorial que lo sacó... ...porque es un autor vivo... ...en ¿eh? mi libro no ya... ...está muerta ahí... ...hay mucho tiempo... ...y bueno, esa obra... ...Cumbres por las cosas... ...pues bueno... se pues, editado de muchas maneras diferentes... Eso, vamos a suponer que vemos una edición en, en tapa dura, ¿eh? papel de, de buen gramaje, eh, letra perfectamente legible, un tamaño guay tal. Pues seguramente eh, un día transmitiéndonos la misma información, aunque, aunque sea lo mismo lo que me han escrito, la obra de, de Emily Bronte. ¿eh? no transmitirnos la misma información que si que si leemos la misma obra pero pero en una edición en papel barato de cartón un tan tan escaso que fai que que cuando teamos leyendo una folla teamos ya viéndole transparentar les letras que están escritas na la siguiente en otra cara de la misma folla con un tamaño de letra tan pequeño, con unas líneas tan apegadas... Que, que cuesta cuesta menos leer, ¿eh? pues aunque aunque los dos y bueno se suponer la misma traducción, porque otro tema allí el de, les, el de los traductores, los traductores seguramente al traducir una obra, bueno pues no dejen de, de, de poner de ser un autores autores... ¿eh? Aunque la obra se en un 99,9% del escritor original, a lo mejor hay un pequeño 0,01% que, ¿eh? que el traductor pone algo ahí. El autor supongo que siempre intenta, eh, bueno pues, pues traducir lo más fielmente posible a la sol lengua lo que lo que el autor original intentaba expresar nada na de él. Pero bueno, supongo que cada uno lo fa y... De la, ...de la manera que, que Mejor piensa... ...y esa seguramente no llegue igual... ...para dos traductores diferentes, ¿no?... ...faciendo un paréntesis... Eh, ...si hay de alguno yo recomiendo a los dos... ...bueno, recomiendo a los no hay un coñazo... <risa> ...si os presta... ...yéislo y si no, no... ...pero bueno, a mí me gustaba mucho el, el Tao Te Ching... ¿eh? Eh, si, eh, ...si esa colección de versos, de, de aforismos... Eh, atribuidos a un tal... ...lo sé... ...un chino de estos de, de, de antes de Cristo... ...un chino muy antiguo... ...como decía como decía una Miss que, que hay por ahí... Que circula por la... ...una Miss sudamericana... ...circula por YouTube, me parece... ...un chino muy antiguo... <risa> ...lo no sé, sí... ...na, no, me prestaban mucho... ...yo tengo nada más tres ediciones del Totequí... nada más tres... ...habrá los que digan... ...joder, mira el Tola <risa> ...tres... ...sí, porque... ...y podría... ...y hay más, ¿eh? Y, ...y podrían ser muchas más... Porque, pescanse, en vez de que yo un libro infinito, tiene que ser muy, muy abogoso tornar eh, la lengua china a las lenguas occidentales, al castellano, lenguas indoeuropeas, o de otro tipo, lenguas flexibles, sobre todo el, el chino no es flexible, no es la escritura logográfica, como, como y, do, y, do, bueno, y qué sé yo. ¿eh? que no es flexivo, traduce una lengua flexiva, tiene que ser realmente complicado. Los chinos escriben ideas, ¿eh? Eh, nosotros sonidos, y diferente. Y entonces la cuestión es que cada cada edición diferente del Tao Te Ching es totalmente distinta, bueno, totalmente no, pero si antes decíamos que si traduces una obra, por ejemplo, una obra literaria del alemán al castellano, ¿eh? Al fin y al cabo, no un de estar tornándola de un dialecto a otro de una misma lengua, suponiendo que existieran alrededor común europea, dos dialectos ya muy, muy desemelllados, muy separtados, pero bueno, al fin y al cabo, no un de ser dos lenguas flexibles que se basen en ¿Eh? En reflejar sonidos en un papel y hacer ellos eh, lexem, o sea, prefixos, oficios, bueno, historias de esas, ¿no? Seguro que un lingüista se habría de explicarlo mejor. Pero claro, ¿eh? tornar de una lengua que, que lo que está haciendo allí dibuchinos, de ideas, ¿eh? Y, y, y que el, el sentido del dibujo Igual no hay exactamente su significado Para pa comprender, porque para comprender ese significado y Es necesario saber dónde viene el dibujo ¿no? A mí llamame siempre la atención Siempre me acuerdo de esto Que una vez para explicarme precisamente esto Como el, el chino no hay ¿Eh? no ya era lo mismo, no podíamos compararlo directamente con una lengua flexiva de las nueces, eh, pues si no me ejemplo pues de que creo que ya era el, el logograma, el Bushin que me parece que ya era pues abundancia, ¿eh? abundancia, riqueza, tal, que puede ser que, que el, el dibujo, porque bueno, eh, los logogramas chinos en, en origen son dibujos, son dibujinos de, de la idea, ¿no? Y puente vía, si te dice, mira, pues esto representa un árbol, esto un pie, y tal vez, lo coño, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues la cuestión que decía, mira, el, el dibujo, ¿eh? de la de la palabra, del ideograma, eh, riqueza, abundancia, no me acuerdo ya cuál, eh, viene, está formada por los dibujos, eh, semilla y podrida. ¿eh? Y una semilla podrida. Entonces, claro, luego explicaba, mira, pues, que cuando se pudrían determinar semillas eso significaba que va que a germinar y entonces es el germinar pues tiende a dar mucha producción y, y por eso la, la abundancia ¿eh? bueno no sé si el ejemplo está bien puesto o está mal puesto pero bueno eh, para que para que entendáis lo que yo quería decir con ese ¿eh? con eso de que los los tornadores también también ponen la su parte eh, bueno pues lo dicho el tornador entre los dos dialectos de una misma lengua aunque sean tan aunque tan ya están diseñados como dos dialectos endoeuropeos pues seguramente tendrá una proporción muy pequeña ¿eh? de esa torna un 0,01 pero en el otro caso pues seguramente tendrá una porción mucho más mucho más grande ¿eh? mucho mucho mayor Pero bueno, lo dicho, ¿eh? todo esto era nada más para decir que si bien la, la comunicación escrita, pues en principio nada más te dice lo que te haya escrito, ¿eh? no es verdad, porque hay también toda otra comunicación periférica dentro del escrito, pues mismamente, ya como os decía, la de la fuella, el color de ¿eh? del, en, el que está, en el que está escrito, el, el tamaño de la letra, ¿Eh? Todo, toda una serie de cosas que, que bueno, pues que, que difieren, que pueden ser diferentes y que están transmitiendo, están transmitiendo, son son comunicación, al fin y al cabo, ¿no? Pero yo mucho, todo esto, bueno, todo este rollo, y era nada más para pa, deciros eh, que, que, bueno, que estaba que estaba yo interesado en deciros que donde realmente eh, se aporta mucha más información no verbal y paraverbal y, y en la comunicación oral. una comunicación oral en la que no está muy claro si lo que realmente quiere la gente cuando lo hace y transmitirles las ideas que realmente transmite o, o toda esa información alrededor. Yo pues de que la gente eh, eh, normalmente transmite las ideas a voces. Supongo que llegue con el convencimiento de que cuando se fala alto, ¿eh? Lo que se dice tiene como más eh, verosimilitud Supongo que hay gente Que, que no sabe otra manera ¿eh? De transmitirles Las cosas, les, les ideas Que, que voces a voz Es grito pelado ¿eh? Y por supuesto poniéndose a más eh, ¿eh? Dejando ver toda esa información No verbal De, de ira de, ¿eh? de, de cabreo que tienen con la idea Que está está transmitiendo la idea que intenta, intenta transmitir la otra persona. Y la verdad, la verdad no os es que, que la mayoría de la gente, ¿eh? cuando cuando quiere defender una idea con pasión, no ya que el argumente más ni mejor, y que ese defender con pasión implica bueno, pues gritar, implica insultar, ¿eh? Implica faltar a la otra persona. ...cuando dices? Qué ocurrente y estirador. Bueno, las ocurrencias muchas veces consisten en, en, en, en utilizar frases hirientes contra, contra el interlocutor, contra las ideas contrarias. No en argumentar, no en argumentar. Y yo no sé hasta, hasta qué punto este, bueno, esta diferenciación eh, ya aplicable nada más al, al nuestro entorno, porque yo cuido que vamos a ver. ¿Eh? Que, que esto que yo estoy diciendo ¿eh? conocéislo todos esta agresividad ¿eh? en el discurso vamos está más que más que vista por todos <coughs> y el que se impone ¿eh? y, y en, la, en la nuestra sociedad yo cuido que, que el que el que se impone porque se impone por agresividad no por razones no por argumentaciones también porque a lo mayor no son precisamente ¿eh? esas es informaciones a las que a las que el receptor está más, más oyente de las que está más pendiente. Bueno, no está pendiente de esas cosas. está A lo mayor precisamente todo ese lenguaje y paraverbal. ¿eh? La voz intensa. Blaa, ¿eh? el, el gesto agresivo, la mirada tal. Y es, lo que, ¿eh? y es precisamente lo que... Lo, lo que el, el el emisor intenta transmitir es lo que realmente es, ¿eh? el receptor el receptor se fija en ello no lo sé no lo sé si si será, si no. pero perdóname la, no dame la sensación de que de que y, eso, y no hay no otra cosa Vimos, tuvimos un ejemplo muy guapo, aunque esto ya os digo, que se puede vivir en cualquier día, en cualquier momento, ¿eh? cualquier instante que tengamos la oportunidad de, de comunicarnos con cualquier otra persona. La otra persona, les más de las veces, va, va a intentar convencernos de esa manera, nos va a presentar argumentos, va a presentarnos como mucho alguna frase grandilocuente. Esto ya es ir te lo yo. Bueno, anda, vale, decérmelo tú, pero... ...en que lo bases... ¿eh? ...en que lo bases... ...y es como cuando te dicen con todo... El, ...mira esto no tiene que ver con el tema... ...pero yo pequeño cuando, cuando te dicen esa frase... ...que, que yo tengo tanta manía... ¿eh? ...tanto odio y que me enfada tanto... Que, ...bueno pues procuro callarlo... ...porque la gente que te lo dice... ...estalo con, con buenas intenciones... ¿eh? ...eso de todo va a salir bien... <risa> ...a mí si me dicen que todo va a salir bien... ...porque lo argumentan en alguna cosa... Bueno, pues sí, es verdad, vale, tendrás razón, va a, va a salir todo bien. Pero ya que muchas veces eso no se argumenta en absolutamente nada. Y como una frase de, de ánimo, venga, ¿eh? va a pasar lo que sea, pero bueno, tú crees que va a salir bien. ¿Eh? No, pues hombre, yo cuido que hay muchas más frases de, de ánimo que se pueden utilizar, no sé, un. O venga, tira para adelante, no sabemos en qué va a acabar, pero mira, oye, no sé, pues, tú tira, faelo, intenta hacer lo mayor que puedes, no sé, una, una serie de cosas, pero no es así, tranquilo, va a salir todo bien, pero tú qué sabes, si va a salir todo bien, <risas> joder, yo acuerdame una vez, ¿eh? estando en, un, en una silla ruedes ruedas, ¿eh? para pa, contra la unidad de radioterapia, decime una mera, una persona que bueno, pues que una mera, como se dice esto, celadora ¿eh? que, que ni puñetera idea tenía de, de del mío del médico, del mi pronóstico de mi tal, decime tranquilo, que va a salir todo bien <risa> tú que sabes si va a salir bien o va a salir mal tú que sabes si, si soy terminal o mandame eso por mera precaución o tú qué coño sabes Claro, no y no dices a, a la cara porque, porque dices esto buen hombre, está diciéndolo con toda la con toda la buena intención, con la mayor intención del mundo. Pero a mí, mí cabrea me ¿eh? pone pues bastante malo. Pues bastante malo, lo mayor, porque yo tengo esa mentalidad eh, de intentar buscar la base de todo, intentar argumentarlo todo y de sobre todo intentar no mentir nunca. ¿eh? Cuando una persona te dice que a salir todo bien. Pues a lo mejor te mintiendo A lo mejor sal bien y no mintió Pero a lo mejor sal mal Y se mintió ¿Mm? Ya sabéis que yo siempre ¿eh? Argumento eh, Siempre pongo como ejemplo a, Al personaje ese de Mijael Ende ¿eh? por Rendero ¿eh? Vepo Esa persona que, que Preguntabas una cosa y a lo mejor tardaba una semana en responderte Porque quería estar seguro de que no te respondía Nada que, que no fuera verdad yo lo siento soy también extremadamente sincero, soy dolorosamente sincero a veces y prefiero que llame muchas veces prefiero que llame, no, prefiero que llame siempre a, a decir algo que sea mentira, prefiero decir una cosa que sea verdad, una cosa que pueda yo fundamentar en algo eh, cuando me preguntan joder, ¿tú cómo lo ves? ¿crees que saldrá bien? joder, pues si no lo sé respondo, pues no tengo ni puta idea si me lo vino mal, joder. ya está ¿eh? puedo decir otra cosa pero no decir que va a salir bien o, o, que va, o que va a salir mal ¿eh? pero bueno hablando de todo esto de la, de la comunicación tuvimos un ejemplo muy guapo de, ¿eh? de habilidades comunicativas eh, ayer, ayer ayer todo el día ¿eh? Eh, ayer todo el día tuvimos el, el debate de investidura El debate de investidura donde eh, los nuestros políticos, creo que son 350, los que están en el Congreso, eh, debatían entre ellos ¿no? para ver si si si, metían a, si votaban al a uno que se llama Pedro ¿eh? o si no lo votaban, si decían que no querían que fuera ese. Y es una cosa curiosa, y empezando por, por una cosa que, que el debate es una mera pantomima, porque... Porque todos tenían decidido ya lo que eh, lo que deben a lo que deben a votar sí si, sí si, si no o, o si abstenes la decisión ya lo tenían pensado en antes. ¿eh? David igual, en realidad David Walla estamos existiendo un, una mera representación sin ningún tipo de, ¿eh? de objetivo. ¿eh? El, el objetivo comunicativo ahí no llega ¿eh? no llega el intentar convencer con argumentos a, a otras personas. El objetivo de los receptores no llega ahí el, el, eh, el sentir la información que ellos transmitían eh, y para poder tomar una decisión en función de, eh, de lo que de lo que opinan o cómo realizar esa información no llega decir el objetivo yo lo sabía eh. si no lo sabían cómo es posible que x docenas de personas pertenecientes al mismo partido voten exactamente lo mismo que no podía haber de alguno que dijera, ah no, me que a mí convenció, convenció este argumento, ¿eh? O no podía haber de alguno del mismo partido de ¿eh? del que se presentaba, que dijera, ah no, pues a mí que quiso te diga, no me convence. O mira, no tengo yo una opinión formada, o sé sea, ¿qué más tengo. Yo una cosa curiosa, ¿verdad? Una cosa realmente curiosa. ¿Cuál era el objetivo entonces que, que tenían todos aquellos fortones que ¿eh? que estaban allí reunidos? perdone por lo de fartón, es para mí un, un sinónimo de, ¿eh? de político, un político y un fartón, ¿eh? en general. Si habrá de alguno que a lo mejor no se farten, no sé, habrá. pocos, pocos, supongo que supongo que pocos, ¿eh? de cualquier manera. Pero bueno, que allí estaban ellos haciendo el, el paripés, y, ¿eh? y no sé exactamente qué objetivo tenían, pero yo cuido que los objetivos, Eh, tienen un poco encaminados por el mismo, eh, por el mismo sendero que, que esto que vos comentaban antes eh, De que en general eh, la gente esa sobre todo así de, de formas agresivas y tal No tiene la intención de transmitirte la información de los argumentos o los que defiendan la su postura Sino que tiene más la intención de, de transmitirte la su agresividad Y el peligro que a lo mejor implicaría el decidir de otra manera o a lo mejor sencillamente que no saben no saben hablar de otra manera, de otra forma, puede ser también eso, ¿eh? Puede ser también eso. Cuantas personas hay que piensen que la única manera que existe para defenderles les y la y la agresividad, ¿eh? Y la agresividad. Pensaría en eso también los señores eh, portavoces, porque nada más falaban portavoces y y algunos más de estos que decía ah, siéntome aludido entonces tengo que responder pues no sé no sé, no sé sé exactamente ¿eh? no sé exactamente pero bueno eh, ¿cuál sería el objetivo? también transmitir esa fuerza esa agresividad el balte más botame que no ¿eh? transmitir a lo mejor esa ocurrencia esa fina ironía ¿eh? Eh, no sé, sí un poquitín sí ¿eh? yo vi un, un teatro ¿Eh? Y ya pues, yo básicamente yo sentílo por, sentílo por la radio, ¿eh? y estaba comentándolo con otra con otra gente que estaba sintiéndolo y, y, y de alguna gente, claro, que estaba. En vez de sintiéndolo, viéndolo por la tele, que después vi de algunas imágenes, pues claro, falarme de cosas, de, de, de, de más información transmite a través de lenguaje Washington, non verbal y, y paraverbal, que yo no veía, pero que, que, también, que también iba en el mismo sentido, que no iba en el sentido de, de intentar argumentar la, la postura, eh, de intentar de explicar por qué llegara. es más conveniente votar de una manera o, o votar de otra. No, no, no, deben, no deben por ahí, ¿no? Otra cosa muy curiosa, es que eh, no todos, pero los más de las personas que con los, con los que comenté a través de, con unos a través de Internet, con otros en persona y tal, comenté este tema porque ellos también asistieron al, al, al famoso de, debate ¿Eh? fuera por la radio, fuera a través de, de televisión o otro medio, los más de ellos no haremos demócratas. ¿eh? Y una cosa curiosa, acordábamos cuando en algún programa falaba de la de la Constitución ¿eh? y decía eso de que cuidaba que los que mejor ¿eh? conocíamos la, la, el contenido de la Constitución llenemos no precisamente los que no llenemos constitucionalistas. ...que la mayoría de, la, de los que defendían la Constitución... ...no tienen imputidad en lo que ponía... ¿eh? Los, que, ...los que... ...esos que se ponen tan apasionados... ...y tan enfurecidos defendiendo la Constitución... ...yo creo cuido que cuido que la gran mayoría de ellos... ...que no la leyeron nunca... ...que la defienden por un ideologismo... Eh, ...que no tienen base racional o fundamentada... ...que tienen más bien base, bases emocionales... ¿eh? Como esos paisanos que te dicen Yo toda la puta vida fui de este partido Y voy a seguir siendo este partido Y es una cuestión emocional Yo cuido que no a una cuestión racional Pero bueno, oye Ya os decía la semana pasada Creo que fue Que las emociones son mucho más Son mucho más potentes que, les, que las razones ¿eh? Que conseguir que la razón Se sobreponga a la emoción Solo tiene sentido Si la emoción bueno, pues llega ¿Eh? Es como la emoción sería potente en una razón que se ¿eh? que se imponga y en este caso yo cuido que sí, que también con cuestiones emocionales Cuido que todos los constitucionalistas van más por, ¿eh? por el teologismo, por una cuestión emocional Que porque ya la constitución y meca, no, no, esto que pone aquí es muy interesante Bueno, eso digo lo yo, que ya os digo que no soy constitucionalista ni demócrata, pienso que buena parte de la constitución, con eh, y es muy interesante. ¿eh? Y Precisamente la parte que, que nos aplica, ¿eh? que es que se llena la, ¿eh? la boca hablando de la constitución, eh, esas partes que, claro, eso no vamos a aplicarlo, ¿eh? eso está ahí puesto porque, bueno, He hecho la vivienda a todos, bueno, sí, pero, joder, ¿eh? un deseo y un objetivo a largo plazo, que no tenemos por qué hacer nada para ¿eh? pa, para intentar alcanzar ese objetivo, pero bueno, ¿eh? queda muy guapo puesto ahí en, en el papel. Otras cosas sí, otras cosas sí les, sí les aplica, ¿no? Eh, yo cuido que, que la situación, o sea, y es la misma, y es la misma que, que los más de los que nos interesamos por... ...por ver ese debate, por sentir ese debate... ¿eh? ...por ver a los unos y a los otros... ...por ver a todos esos fartones allí reunidos y tal... ...pues somos precisamente los que menos... ¿m? ...los que menos creemos en, en todo ese tema... ...como a mí me decía una persona... ...que además es de este programa... ¿m? ...no sé si sentirá y ...pero bueno, un saludo para pa, pa el amigo Javi... Sí, que está, sí, que está escuchando este programa, decía eso de, bueno, no, no crees, pero no te hace que que creer, eh, creer en, en, en todo este sistema parlamentarista y demás. No, no, no, yo no tengo ningún interés en creer en este sistema parlamentarista. Si, si todos los fartones que ahí fueran realmente buena gente que tuvieran ahí metidos para pa intentar ayudar y demás, indasean no, no sería yo partidario de este sistema. Hombre, claro, habría una diferencia enorme que, que yo no sería partidario de este sistema, pero seguramente ellos, bueno, pues serían capaces de, ¿eh? de sentirme a mí y decir, oye, mira, yo no soy partidario de este sistema, yo sería más perdido de otra cosa. Yo no creo en una representación y tal. Ellos me decían, bueno, pues no sé hasta qué punto puede ser así, tal, tal, tal. ¿eh? Cuidado que eso, mira, fue muy parecido a un debate que <coughs> hubo aquí en Radio Cuca Cuando surgió el partido este de los poderosos, ¿eh? cuando surgieron los poderosos, debatióse aquí en, en Radio Cuca, bueno, hubo varios programas en los que, en los que se debatió, ¿eh? porque, bueno, había personas que, que, que en el primer momento estaban emocionadas y contentísimas con, con el surgimiento de los poderosos, había personas que en el primer momento estaban ¿eh? Eh, visceralmente en contra del sordimiento de los de los poderosos y había personas que estaban en medio, personas que, que estaban en medio y que acabaron oscilando o para un lado o para el otro y y al que entre esos que ¿m? que estaban en medio y que acabaron oscilando para un lado o para el otro, pues hubo personas que que dijeron eso que de... Bueno, Pues que qué ese debate de es que lle mejor, es que lle peor, es que pero que llen capaz de hacerlo argumentadamente. Yo pienso que es mejor que exista porque sina ¿m? o yo pienso que no porque o yo no creo en este sistema, pero pienso que es necesario atacar desde dentro ¿no? o yo pienso que no, que soy un atraso y que lle mejor estar fuera ¿eh? y no participar para nada, bueno, pues pues sube tú es, todas ese es, posibilidades. Yo lógicamente soy de los que pensaba que, que en el momento que entraré en dentro de ser toda buena intención. ¿eh? Sigo pensándolo, ¿eh? sigo pensándolo, ¿eh? sigo, pensándolo ¿eh? sigo pensándolo y oye pues pienso que, que los fechos que no me están quitando la razón y no llegue que yo sea ningún grandísimo experto ¿eh? o sea muy fiable o, o bueno o estas cosas. Pero bueno, yo cuido eso que tuvimos un ejemplo muy bueno de cómo las habilidades comunicativas no tan interesadas en transmitir ideas estaban todos esos fartones que ayer y también debatiendo supuestamente no debatían nada, no debatían nada porque no tenían el objetivo de mejorar, no tenían el objetivo de comprender. no tenían el objetivo de expresar sus ideas ¿eh? y de, si veían que, o, o percibían que la idea que expresaba al contrario ya era mejor ¿eh? envolvía la de él y era más interesante cambiar ¿eh? no, no tenían esa intención tenían la intención nada más de ser más ocurrentes de, de atacar ¿eh? de atacar al contrario la decisión ya estaba predecidida y estaba predecidida, no, no se tiene el supuesto debate, ¿eh? el debate de fartones, ahí no se dio la decisión, ese debate de fartones que seguimos más los los que estamos totalmente en contra del sistema de fartones, que, que los que lo defienden, los que, los que lo defienden duermen allí, ¿eh? duermen en el, en el congreso, duermen a la siesta, miren, miren para el teléfono culgistu, ¿Eh? subirnos en la tablet, ¿eh? esos son los que lo defienden, ¿eh? los que, los que no, pues, pues sentimos lo que, lo que están diciendo. ¿eh? En fin, qué cosas, ¿no? Juntos políticos del mundo entero siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacerte el miedo forma de vida. Putos imbéciles, cóbreme y diles, prostituyéndose de cabanillo, justificando lo que otros deciden, putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para cagaros en vuestra miseria. Viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio. ¡Vaya gente! Ven a traer floja, que de Marte. Si no hay pilas o vienen a parte. Pero tengo la duda que me pone malo. ¿Sois de madera o es que vais de palo? Y ladrones es y mejor que la vida salen las ratas de la alcantarilla cuando la desesperación estalla llegó la hora de la venganza ¿llevará eso de alguna vez? ¿o son nada más buenos deseos? yo cuido que por desgracia lo que no contándonos aquí la polla récords no son más que buenos deseos de esos que decía en antes que tan infundados Que no, no hay ningún argumento en el fondo para pa respaldarlos. ¿eh? Cuando la muerte ya es mejor que la vida, salen ratas de la alcantarilla. Una metáfora para decir que cuando sea ya ¿eh? mejor morir que estar vivo, vamos a, vamos a enfrentarnos a los fartones, vamos a acabar con todo. No creo, ¿eh? no creo, no es lo que dice la. lo que me dice, lo que vi, ¿eh? lo que me dicen los, los, argumentos, las razones, lo que veo por la calle, lo que veo por la calle que, que hay mucha desesperación. Y inda la, ¿eh? la desesperación está allá, pero no llega a venganza ninguna. ¿eh? Soy pesimista, ¿qué queréis? ¿eh? Veo que no hay, no hay salida, no hay salida para para todo esto morralla. ¿eh? Eh, Mira, y en edonia eh, este programa te que estáis sintiendo ahora mismo eh, el 107.3 de la frecuencia modulada en radio cuca radio cucaracha la radio libre de uviel eh, este programa no va a ninguna parte ni tiene ninguna pretensión eh. eh, no tiene ni siquiera la pretensión de que de que nadie de, de que de lo sienta y nacina cada vez al me con más personas que, que me dicen oye, sentíte el otro día en la radio ¿Mm? bueno, pues eso no necesariamente me, me agrada cualquier persona normal diría, coño, qué guay, no bueno, pues en mi caso no me agrada necesariamente ni me desagrada, hay una sensación agrodulce, extraña eh, cuando, cuando alguien me dice que, que, siente, que siente este programa cuando me teo o, o cuando miro si Número atroz de descargas que tienen los podcast Número atroz que lleven pequeño <risa> Son ciento y pico Pero en la digo, hay ciento y pico Personas como mínimo Que sienten estas reflexiones No sé, si vacíes y si llenes Llenes para mí, pero lo mejor vacíes Para otras personas que lo sientan O bueno, o no, porque si lo sienten Será porque bueno por, consideren que ...que de algún tipo de, de valor tienen, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, eso, pues yo pienso que... ...que, que eso de que la desesperación está ahí y tal. ¿eh? Lo que ve Pelakai, en Yasina. Pero bueno, que lo, que lo que estaba ayer diciendo eso... ...pues que Anedonia lleva un programa eh, sin pretensiones. Pero que en Radio Cucaracha... ¿eh? Mm, ...hay muchos otros programas que, que sí que les tienen. Tienen un objetivo... yo no tengo igual que no tengo objetivos en la vida tampoco tengo objetivos en la radio pero hay un programa en concreto hay muchos pero hay uno en concreto del que quiero hablar esta noche que es Anábasis un programa de de historia dice de historia del movimiento obrero historia social y tal pero bueno muchas veces no de historia ya de actualidad de cruz de actualidad concretamente el último el último programa que que hizo eh, y un programa dedicado a, a la guerra de Siria ¿sí? a la guerra de Siria que empezó en el 2011 llevan cinco años de, de guerra ¿sí? de destrozos en ese país eh, en concreto bueno pues eh, este primer programa porque por lo visto va a dedicar ellos más programas a, a los temas de al tema este de la guerra de, de la guerra de Siria Está basado en un, en un libro, en un artículo, una edición de, eh, de una gente de... Bueno, no sé exactamente si son sirios o no, son una gente que se fue a llamar eh, proletarios en, internacionalistas y que publicaron un mes, no sé exactamente si es un libro, un artículo, un informe que lleva que titularon la guerra social, guerra social y -Araña imperialista en Siria, del 2011 al 2015. Eh, si tenéis eh, interés eh, el, el compañero Ana Básico también colga los podcast del su so programa en el, el archivo.org ¿eh? eh, a lo mejor queréis queréis sentirlo a través de a través de ello os pues recomiendo sentir este y los demás eh, no sé a mí personalmente llevo un programa que me gusta mucho precisamente porque cuenta la cuenta la miseria ¿eh? yo programo también esta porque oye pues supongo que narra esa miseria eh, y esos intentos de, de lucha contra la miseria con la esperanza de que ¿eh? la miseria, de que salgamos de la miseria. Yo cuido que no hay más esperanza de salir de la miseria que si esté yo meteorito o algo así, ¿no, ¿no? Y mirad, ¿sabéis que hay una cosa que, eh? que llevo toda la noche rucando? Yo hoy no viera la... La, la actualización de la página web de Radio Cuca www.radiocuca.org eh, en la que sale la noticia bueno, pues eh, de este programa de Anébesis, que consta que yo todavía lo escuché, eh, estoy, pero bueno, estoy interesado, estoy interesado en sentirlo hay una semella ¿eh? una semella en, en bueno, pues que ilustra que ilustra esta entrada supongo que hay la semilla de de una calle cualquiera de una ciudad cualquiera de de Siria ¿eh? no sé ni qué ciudad ni mucho menos que calle pero bueno eh, llega una calle transitada que se ve bueno pues tiendes y, y mucha gente callejando de la calle incluso parece que adivino ahí una terraza ¿eh? y al fondo de la calle pues pues una terrible explosión supongo que de algún tipo de de bomba de bomba estalló contra la calle y bueno, pues al fin al fondo de la calle, no estoy muy seguro porque bueno, yo interpreto árboles, un arbolado. Igual no ye eso, ye sencillamente el fumo de la de la bomba del español, pero bueno, yo interpreto árboles, Y eso veo esa calle, veo veo esa serie de tiendas, esa gran cantidad de gente callejando pela la calle y y pellejacer y tal. y desde el, desde el punto de vista del que está sacado la semilla yo no, no sé por qué desde el primer momento en que, en que me fijé en ella eh, según arranqué este programa y, y abrí la web de la cuca a ver si se había de alguien en el, en el chat que por cierto, no hay, no hay nadie eh, una noche más que no viene nadie más eh, pues que el troll bueno, el troll estoy bien siempre pero bueno, aparte de él no viene nadie a... A visitarme al, al chat eh, Bueno, pues yo vi a semilla Y a mí Va a la de Dios ¿eh? Yo vi, o sea, según lo vi, hostia Vi la calle Milicias Nacionales Porque, ¿eh? ye, no vi La de la estatua Por los que conocéis, subió La de donde está la estatua de Woody Allen ¿eh? No sé por qué Eh, yo es lo que yo es lo que veo, veo la que hay milicias nacionales. como si la semilla fuese sacada de, de, de abajo, donde, eh, donde se cruza con, con Palacio Valdés, eh, que sale la calle Petonal y al fondo es el, el Parque San Francisco, eh, los árboles del Parque San Francisco. Pues yo veo eso, lo mejor yo, yo os digo, no son árboles y y fumo. A lo mejor, eh, bueno, a lo mejor no, por supuesto, no la calle milicias nacionales Porque eh, ya está allí una semilla de, de Siria Pero, pero cuando, cuando veo esto, veo a tanta gente, bueno, supuestamente que estaba tranquilamente Veo una ciudad que al fin y al cabo yo muy parecía a, Veo una calle que, que al fin y al cabo yo muy parecía a las calles de la, de la mi ciudad de, de esta ciudad tan tranquila en la que vivo ¿Eh? aquella impensable que, que caiga ninguna bomba ¿eh? A lo mejor toda esa gente ¿eh? que estaba en esta semilla Que estaba paseando por esa calle llena de tiendas y demás También pensaba que, que era impensable ¿eh? Que una bomba fuera, fuera a caer allí ¿eh? Igual antes en el 2008 ¿eh? Pensaban que, ¿eh? que ya era un país tranquilo Que nunca iba a haberse metido en, en una guerra, ¿eh? una guerra atroz, de más de cinco años de duración, la <coughs> que no se sabe exactamente qué es lo que quieren, ¿eh? solo se sabe que los mismos que, que antes sacaban semelles y se dan la mano con el, el solo presidente, pues ahora de repente, de un día para otro, convirtióse en un demonio que, con el que hay que acabar. Eh, los mismos que financiaron a algunos grupos armados... ...pues ahora sientan la necesidad de acabar con ellos. Eh, igual ya que dije todo una puta mierda, ¿no? Eh, igual ya que yo se en otras cosas... ...que no son exactamente las mismas que me interesan a mí. Las mismas que vos interesan a vosotros. Ni siquiera las mismas que interesaban a, a todas estas personas que... Esta semilla que hoy sabéis tío, si estarán vivos, estarán muertos, afogaríanse en el marexiu, estarán ¿eh? pasando frío en la frontera de Macedonia ¿eh? No lo sé, no tengo ni puta idea Baracha, sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada, sigue sintiendo www.radiocuca.org, sigue sintiendo el anedónico miserable. Bueno, y últimamente, ¿eh? últimamente estoy poniendo de moda. Una cosa en este programa que, bueno, no sé si seguirá mucho tiempo o si no sé si seguirá menos. Que llegue por el motivo que sé, últimamente dame por terminar con cantares diferentes a, a ese que no te coja. Sé que esto puede molestar a alguna gente. Pido perdón al de la apuela, que ya sé que gusta mucho y mensaje de, de Nedonia. Ese que no te coja, ¿eh? Pero bueno, esta noche que tengo yo así, especialmente pesimista, que nunca sea, ¿eh? que, en otro, que en otras ocasiones sea optimista, no, por supuesto, yo optimista nunca soy. Eh, estoy yo un programa pesimista, ¿eh? o realista, si quieres. ¿eh? Pero esta noche eh, va un poquillo más allá, ¿eh? lo dicho eh, de la puela, que me perdone. Eh, que me perdone que otra tiene que estar fractuco ya de sentir el que no te collan eh? tiene que estar frac entonces hoy voy a poner otra cosa porque oye, ya no llegue que tenga que tenga yo el día pesimista eh? y que tengo lucas enilista eh? y entonces pues pues mira el nihilismo yo creo que, que esta noche va va a llevarme con un a terminar con un cantar eh? ...que más bien... ...y mmm, lista... ...diría yo, ¿vale? Eh, eh, otros hermanes ...a toda la gente que... ...sintió anedonia... ...digo yo eso de... ...sentimos, no sé, el jueves que viene... ...y tened cuidado que no nos callan. ...esta semana digo yo... ...es que... ...bueno, que si sentís anedonia... ¿eh? ...eso demuestra... ...que tanto vosotros como yo... ¿eh? ...a lo mejor... Resulta que Somos ante todo Empezar ¡Ah! a corrompernos ¡Ah! Crecemos y envejecemos ¡Ah! Era ¡En la solotra no su visión No hay amigos